Dzień jest jesteś w i día y jesteś al suelo zniszczyć, bo jesteś w stanie zniszczyć, bo jesteś w stanie zniszczyć, bo primer si premio, estás de suerte, todo el domingo en la sierra con mamá. Segundo obsequio, cuidado, no te quemes, un kit completo para tu paella más real. Y primer premio, la playa es tuya, tu familia, tu espacio dan igual. Y el obsequio de hoy, de viaje contigo, 10 en la chepa, de viaje contigo.